Es martes, 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo. Por delante tenemos un día con cielos despejados, saldrá el sol. Tendremos una máxima de 28 grados. En estos momentos hay 18,6 grados de temperatura, según la estación meteorológica de Teleelchi. Y en este martes no van a aparecer las lluvias. Las precipitaciones de ayer, por segundo día consecutivo, provocaron inundaciones en la zona de viviendas de Alzabárez Salto. ...donde desemboca el barranco de San Antón... ...a su paso por la carretera de Santa Pola... ...los 26 litros caídos en Altavix... ...fueron suficientes... ...para volver a anegar las viviendas en ese punto... ...desde hace unos años... ...gran parte de las aguas pluviales... ...de la zona de expansión de Altavix... ...se vierten a este barranco... ...como si este tuviera desembocadura... ...al mar... ...cuando no la tiene... ...por tal motivo son frecuentes... ...las crecidas al año... ...que soporta cuando antes era... Cada 20 o 30 años, nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, advierte ¿qué ocurrirá en el barranco de San Antón cuando se registre una precipitación torrencial de más de 100 litros por metro cuadrado? ¿Por qué Ayuntamiento y la Confederación no hacen nada para poner fin a este grave problema? Pues hoy en nuestro relato informativo les vamos a contar las consecuencias de las lluvias de ayer en Elche, también la sobrecarga de trabajo de los juzgados sociales de Elche, que según el Tribunal Superior en su último informe de este año indicó que estaban al 230% los juzgados de Alicante, mientras que en Elche llegan al 300% según UGT. Además, el Pleno de ayer sirvió para aprobar la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos para el próximo año y el Gobierno rechazó, peso y compromiso, con el aval del interventor municipal, las propuestas del Partido Popular de la oposición para la rebaja fiscal. También en el Pleno de ayer, Partido Popular y Vox dieron a conocer que el equipo de Gobierno no ha adjudicado. ...a la única empresa que se presentó... ...el proyecto para modernizar el Paseo de Germanías... ...y por tanto retirar la cruz. Y en la crónica deportiva Paco Gómez... Eh, ...nos comentará... ...cómo hay buenas noticias para el Che Club de Fútbol... ...sobre todo para Francisco... ...ayer en el entrenamiento... ...pues pudieron completar... Eh, los, eh, ...los ejercicios físicos... ...parte de los... Eh, jugadores que estaban lesionados como Oscar Mascaray, Pedro Vigas y Diego González. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan tres minutos de las siete de la mañana, empezamos el relato con las lluvias de ayer que volvieron a castigar una vez más a los vecinos de Alzabares, a los afectados por el barranco de San Antón, a su paso por la carretera de Santa Pola, quedaron aislados y sus viviendas anegadas. Dos días seguidos sufriendo en solitario unas inundaciones que pueden evitarse con dinero, invirtiendo, invirtiendo en desviar las aguas del barranco, en crear tanques de tormenta, ...o en otras medidas hidráulicas... ...que sobre el papel están estudiadas... ...pero que por falta de financiación... ...no están ejecutadas... ...el enfado de los vecinos con el Ayuntamiento... ...va en aumento... ...escuchamos a Julio Martínez... ...presidente de la Plataforma de Afectados. Y todos los vecinos estamos todos protegiéndonos... ...porque el Ayuntamiento no hace absolutamente nada... ...yo tengo agua rodeándome en mi casa... ...el vecino de al lado están las vallas... ...tengo como una catarata aquí al lado... Eh, he visto que los vecinos bajando están poniendo portones en las puertas como si tuviera fuera el año 60 para impedir una riada de 20 o 30 o 50 litros por metro cuadrado ocurrida en el alto de Elche, Trabalón hacia arriba Altavix, eh, Torrellano esas zonas de ahí, parece mentira que estemos en el siglo XXI vergüenza me da el ayuntamiento de Elche después de la reunión que tuve con el alcalde con Héctor Díaz con Iwerd de Elche Nos tomaron el pelo, dijeron que iban a hacer alguna que otra medida paliativa, que iban a, a, a echar una mano a los vecinos, que iban a consultarnos, iban a tal, nada, de nada, de nada. Pues hay situaciones críticas en este municipio, cono sin lluvias, el problema de las inundaciones del barranco de San Antón o la sobrecarga endémica que sufren los juzgados de Elche. Hace unos meses, en julio, que el Tribunal Superior de Justicia indicó en su informe anual que los juzgados civiles de Alicante sufren una sobrecarga de trabajo del 230%, pero los de Elche están peor, según ha denunciado aquí mismo en el programa La Glorieta los representantes sindicales de UGT, ya que la sobrecarga, las cifran en el 300% Juan Pedro Pellegrín, responsable de la sección judicial de UGT, con 30 años trabajando. Para la Administración de la Justicia ha lamentado que la situación en Elche no ha mejorado a pesar de las muchas peticiones de inversión realizadas a la Consellería de Justicia. El registro civil, por ejemplo, sigue con listas de espera para trámites tan necesarios como los matrimonios. En 2019, el Ayuntamiento en Pleno solicitó la creación de un registro exclusivo, al igual que lo hicieron abogados, funcionarios y hasta los propios jueces. Pero nada se ha hecho para crearlo. Pero claro, si ya los civiles están sobrecargados y encima le metemos el registro civil, pues van como van. Nosotros en, en el año 19, en febrero del 19, pedimos ya la creación de un de registro civil exclusivo. Pero eh, por una razón comparativa que es... Eh, Alicante tiene dos eh, eh, juzgados de registro civil, dos registros civiles exclusivos. Elche eh, eh, atiende a una población cercana a la que atiende Alicante y no es lógico que no tenga un registro civil exclusivo. Pues la situación de colapso que viven algunos juzgados como los sociales eh, provocan que no se puedan resolver los despidos con rapidez y el mercantil además acaba de perder este año sus refuerzos y lo peor según Pellegrin es que en los juzgados de lo penal la cosa no mejora, alza al seguir con sobrecarga. Pues no sabemos si ante esta situación crítica habrá movilizaciones, como sucede en otras entidades públicas, como Correos, que por falta de personal han comenzado ya las movilizaciones esta misma semana. El sindicato CESIF ha convocado paros de 20 minutos a las 9 menos cuarto de la mañana hasta el viernes para protestar por la falta de personal. En el que hay tres unidades de reparto y una de servicios especiales con 91 empleados y según este sindicato faltan 26 más ...para completar la plantilla... ...desde CESIF denuncian que a consecuencia de este déficit... ...está aumentando la carga de trabajo... ...dando lugar a numerosas bajas... ...por ansiedad y depresión... Y vamos ya con el Pleno. Ayer se celebró el primero de este nuevo curso político con el debate de las ordenanzas fiscales. Salieron adelante sin tener en cuenta las enmiendas de los populares. PSOE y Compromís acordaron congelar impuestos, tasas y precios en 2023 y aprobaron una bonificación del 50% del IBI y del 90% del ICIO, el impuesto de construcciones. Mientras que la oposición insiste en que se queda corta este tipo de ayudas dudas de bonificaciones porque solo llegarán a unos pocos. Es una noticia que nos amplía nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días Ros. El salón de plenos del ayuntamiento acogió ayer lunes el primer pleno municipal de este nuevo curso político, donde se debatió acerca de los impuestos y ordenanzas fiscales. El Partido Socialista defendió bonificar un 50% el IBI y un 90% el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para fomentar puntos de recarga de coches eléctricos en plazas particulares y en aparcamientos, a lo que el Partido Popular denunció que esta propuesta no beneficia a los más necesitados y que es insuficiente en un contexto de crisis económica como la actual. El portavoz adjunto, José Navarro, propuso una bajada generalizada de impuestos del 3%, ...y en concreto bajar un 10% el del IBI a las familias que tengan hijos en edad escolar obligatoria. La Edil de Hacienda, Patricia Maciá, respondió que esta propuesta no se puede aplicar... ...porque va en contra de la Ley de Haciendas Locales y además dice... ...vermaría mucho las arcas municipales porque se dejarían de ingresar 15 millones. Además cifró en más de 35 millones... ...en los últimos tres años... ...el valor de las ayudas aprobadas por el Ayuntamiento... ...destinadas a familias y pequeñas y medianas empresas. Pues vamos a escuchar primero a José Navarro... ...portavoz adjunto del Partido Popular... ...y luego la respuesta de Patricia Macía. ¿Quién falta en esta salsa? Pues el señor alcalde, que no pierde la oportunidad... ...para copar un titular. ¿Y qué nos anunciaba? Elche se suma a la bajada de impuestos... Repito, Elche se suma a la bajada de impuestos Carlos González Serna, alcalde de la ciudad de Elche. Chimopus también pide que se castiga a Elche. Elche va a prevaricar porque va a bajar los impuestos, pero es que resulta que hay un matiz. Después, era una, después uno va al subtitular y es una bajada selectiva de impuestos. Ya la cosa cambia, pero es que después uno se lee las ordenanzas fiscales y la letra pequeña dice otra cosa porque de bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales que hoy nos traen, nada de nada. Esas son sus contradicciones. Y difícil de aprobar porque nosotros tenemos la obligación de cumplir la ley. En concreto, la ley de Haciendas Locales y las bonificaciones que ustedes plantean a los impuestos son absolutamente ilegales. Están fuera de la ley. El propio artículo 9 de la Ley de Haciendas establece que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. El presupuesto municipal de 2023 no puede soportar una bajada de impuestos. Esto es lo que decía la concejal de Hacienda en el Pleno y su socia de gobierno, Esther Ríez, la portavoz de Compromís, le preguntaba al Partido Popular cómo pueden hacerlo mantener los servicios públicos ...si sí, se baja un 3% como proponen los impuestos municipales. La social, miren, se consigue ayudando a las rentas medias y bajas... ...y con servicios públicos de calidad, no con recortes generalizados de impuestos. Porque hoy los ilicitanos e ilicitanas vuelven a escuchar a la derecha... ...plantear un modelo que en realidad lo que hace es perpetuar las desigualdades... ...y beneficiar a quienes más tienen... Un modelo del que, como siempre, explican las cifras más vistosas y esconden las consecuencias, que es a lo que estamos acostumbrados. Un argumento que además camuflan con datos falsos sobre el presupuesto municipal y que paso además a desgranarle. Los van a escuchar. Hoy. Pues el concejal de Vox, Juan Antonio Alberdi, pidió ayer que se bonifique un 100% el impuesto de vehículos de tracción mecánica a los vehículos históricos y de más de 50 años. Y se establece que una bonificación del 100% de las tarifas de impuestos a todos aquellos vehículos de tracción mecánica matriculados como históricos. ...se establece una bonificación del 100% de las tarifas del impuesto... ...a todos aquellos vehículos de tracción mecánica... ...matriculados con una antigüedad superior a 50 años. Y desde Ciudadanos pidieron, como el Partido Popular... ...esa bajada de impuestos... ...y criticaron que la propuesta de PSOE... ...y compromiso de bonificar a algunos... ...va a beneficiar a muy pocos ilicitanos... ...cuestión que también ha denunciado el Edil... ...no ha escrito Eduardo García Ontiveros. La mayoría de las ordenanzas, como se ha dicho aquí... ...se limitan a modificar pequeños aspectos técnicos... ...tal y como ustedes mismos han puesto de manifiesto... ...pero casi ningún, en ninguno de ellos suponen una rebaja... ...o un beneficio para los ilicitanos. Por lo tanto, la conclusión a la que, a la que llegamos... ...y a la que llego es que eh, sacamos estas modificaciones fiscales... ...que evidentemente es algo bueno... ...porque siempre lo que se intenta bonificar... ...cualquier impuesto, impuesto es positivo... Eh, ...pero la sensación que me, que me deja es que eh, no es muy apreciable... Y finalmente el alcalde pidió la palabra del interventor para tumbar las propuestas del Partido Popular y es que Carlos González le preguntó al interventor municipal antes de votar las enmiendas si las propuestas del PP son legales o no, a lo que el interventor respondió que no están contempladas en la Ley de Haciendas Locales. Y continuamos con más asuntos plenarios. El debate siguió en el punto de las modificaciones presupuestarias donde la oposición fue muy crítica con el incremento del 100% de la partida para gastos de organización de fiestas. Los populares señalaron que se ha malgastado el dinero público en las fiestas de agosto por la incompetencia de la concejal Mariola Galeana. Lo dijo José Navarro y Eva Crisol, PP y Ciudadanos. Señora Galeana, no se merece estar un minuto más un minuto más al frente de la concejalía de fiestas, como ha quedado demostrado en modificaciones como la que se nos presenta. Y si el señor pues, Carlos González... Señor Navarro, por favor, finalice. Finalizo, voy terminando. Si el señor González tuviese el liderazgo suficiente dentro, su, dentro no, de su partido... No, voy terminando. Si el señor, finalice, por favor. Finalizo, finalizo. Si el señor González fuese un político preocupado por el interés general y por el presupuesto municipal, la pondría ahora fuera de toda responsabilidad en este ayuntamiento. Incurre usted en la demagogia constantemente. Dice ahora que si no se hiciese esa modificación presupuestaria, pues que nos quedaríamos sin Navidad. ¿Y qué le íbamos a decir a los niños? Sin cabalgatas, sin ningún tipo de fiestas para Navidad. Pero es que esa, esa partida presupuestaria, ese incremento, ha habido que hacerlo porque lo que había presupuestado para todo el año se ha gastado. Se ha gastado antes de tiempo. Y como se ha gastado antes de tiempo, pues ha habido que incrementarlo. Simplemente por eso. No porque es que hayan surgido nuevas necesidades, es que, sino porque lo que había se ha gastado por pues, pues, pues, pues una mala gestión, simplemente. Y ante las críticas por los cerca de 800.000 euros más de gasto extraordinario de fiestas, Macía ha defendido, como ha podido, que parte de esa modificación de ese dinero, 340.000 euros, se va a destinar a gastos de horas extras de policía local, para lo que queda del año y no solo para fiestas, mientras que el resto, 450.000, es para las horas extras de todos los departamentos municipales no se refiere a la policía, no centremos el tiro en que es para la policía. 450.000 euros van para todos los departamentos de este ayuntamiento, porque están haciendo mucho trabajo y están haciendo horas extras. Por tanto, requieren más financiación. Y lo que resta, que son 340.000 euros, eh, son para la policía local de aquí a final de año. O sea, para financiar lo que son las horas extraordinarias que hará la policía de aquí a final de año. No es que nos hemos gastado 790.000 euros en las fiestas. Y por otro lado, ayer nos enteramos en el transcurso del debate plenario por la oposición que el equipo de gobierno no ha adjudicado las obras a la empresa que ganó el concurso de contratación para llevar a cabo un proyecto rodeado de mucha polémica, la remodelación del paseo de Germanías con la retirada de la Cruz. Para el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, con esta desestimación ha imperado el sentido común y la concordia, pero considera que se han puesto de manifiesto los bandazos del equipo de gobierno, la falta de Y ahora se ha generado un problema añadido porque hay que devolver, dice, la subvención conseguida para este proyecto. Esto demuestra que el actual equipo de gobierno está a falto de ideas y que no es capaz de promover un proyecto que sea bueno y que nos una a todos. Y en cuarto lugar, esto supone un problema añadido y es que se financiaba con los fondos SEDUS y fondos europeos que ahora habrá que reasignar o habrá que devolver. En definitiva. Un problema generado por el Partido Socialista y Compromís innecesario, una solución que llega tarde frente a una decisión política y en tercer lugar un problema económico y administrativo generado por el desastre de Carlos González en esta cadencia, en este final de su mandato en el que los aciertos prácticamente son inexistentes. Y en el capítulo de mociones, el Pleno sirvió para pedir más apoyo a la Diputación, Consejo y Estado para gastos energéticos. Hacer frente a la factura de la luz municipal y a las confederaciones hidrográficas para seguir acometiendo la limpieza de los barrancos. Salió adelante además la creación de una mesa de trabajo en torno al plan edifican, una moción que insta al gobierno valenciano a agilizar los trámites para construir el nuevo conservatorio de música, otra para estudiar la instalación de Kiss and Go en los accesos a los colegios con el fin de facilitar la parada de coches con escolares y la propuesta de un bono de ayudas a familias para material escolar. Por otro lado, los grupos políticos acordaron una declaración institucional para normalizar la lactancia materna en los espacios e instalaciones municipales y así garantizar los derechos de las madres que amamantan a sus hijos. Y abandonamos el Pleno y... ...se siguen presentando alegaciones... ...contra la modificación urbanística... ...aprobada por el equipo de gobierno... ...para consolidar el mercado provisional... ...junto a la ladera del río... ...la asociación Ruskin Coffee... ...un grupo de arquitectos y urbanistas de Elche... ...han presentado sus alegaciones... ...en las que piden al gobierno... ...que recapacite y retire la modificación... ...del plan general por considerar... ...que las actuaciones planteadas son ilegales... ...al no poder consolidar el mercado provisional... ...en una zona verde y por no haber presentado los informes de sostenibilidad y viabilidad económica para justificar que no se vaya a producir una merma económica ni patrimonial para el Ayuntamiento por las operaciones que se pretenden realizar. Por ello, además, reclaman el derribo de ese mercado provisional. Y lo hemos dicho al principio, hoy martes se celebra el Día Internacional de Turismo y la Asociación de Empresas Turísticas, AETE, ha organizado una mesa redonda que se va a desarrollar a las 11 de la mañana con el objetivo de analizar el Palacio de Congresos que necesita esta ciudad. Según el presidente de la patronal, Rafael Blanquer, el objetivo de esta jornada es contribuir a la mejor definición del proyecto del futuro Palacio de Congresos para lograr que esta infraestructura genere... ...el máximo retorno económico y social de la ciudad. Nosotros siempre estamos inquietos... ...y hemos promovido una mesa redonda... ...que vamos a hablar con varios interlocutores... ...que, que están en el mundo del maíz ...y vamos, maíz me refiero a congresos y tal... ...ya con... ...vamos a empezar a hablar de, del futuro Palacio de Congresos... ...y más que del Palacio, porque yo creo que eso... ...depende de los que generan las infraestructuras... ...como bien has dicho de los contenidos. Entonces vamos a hablar de qué necesitamos para ser una ciudad maíz y poder competir en ese segmento y darle más vida a lo que estamos hablando que haya actividades todos todos los meses, que haya maíz, que haya deporte, que haya fiestas, que haya actuaciones culturales. Y desde Visit Elche, además, se han organizado numerosas actividades a lo largo de toda la semana, con talleres y visitas guiadas a los puntos de interés. Hasta el domingo se llevarán a cabo diversas iniciativas para acercar al turista los elementos propios del patrimonio y del paisaje del municipio, con la Dama y el Camp Elche como protagonistas. Se han preparado, además, visitas guiadas al Palmeral y Centro Histórico, que comienzan hoy, si el tiempo lo permite. ...que lo va a permitir porque según la prisión de Bordonado va a haber sol... ...también los museos llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas... ...y en el Club de Galbañ se realizarán talleres, exposiciones, visitas... ...y demostraciones del oficio de palmerero en el Museo del Palmeral. Y más asuntos, la Concejalía de Medio Ambiente y la Fundación Lime han organizado una jornada de voluntariado para estudiar la calidad de las aguas del pantano de Elche este viernes ha explicado que tendrá lugar el domingo por la mañana en el paraje natural y que para participar pues hay que inscribirse de la residoría de medio ambiente junto a la fundación Limne Morganizat. ...una jornada de voluntariat per estudiar... ...la qualitat de les aigües del Pantà... ...de els tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre... ...a partir de les 10 del matí... ...i és una activitat que concentra cada any... ...a centenars de persones voluntàries... Que, ...que fan precisament desrecavar dades... ...sobre la qualitat de rius i barrancs... ...de la comunitat valenciana. En aquest sentit, l'acció de voluntariat... ...consistit en la realització d'una inspecció... ...tipus en el riu, amb la metodologia... ...del projecte Rius i amb els materials de camp... ...que permeten establir... La la cualidad química y biológica de aquel ecosistema. En aquel sentido, conviven más. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local ha detenido a dos personas por una agresión en un domicilio de la calle Diagonal. Ambos vivían. Eh, compartían piso. Los vecinos alertaron de una fuerte pelea y cuando llegaron los agentes encontraron a los dos implicados con heridas sangrantes en el rostro, brazos y torso realizadas con cuchillos y tijeras. Los dos hombres de 26 y 33 años dieron versiones contrarias culpando al otro del inicio de la pelea. Así que ambos fueron arrestados y trasladados a las dependencias policiales. Y hoy en el programa La Glorieta entrevistaremos a una de las científicas más citadas de este país y una de las expertas más reputadas en inteligencia artificial, Nuria Oliver, quien a través de la Fundación ELIS, que creó para la investigación, lidera el trabajo que se está realizando para conseguir que en Alicante se implante la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. La candidatura se está elaborando y ha señalado que de lograr esta inversión va a suponer reforzar la estrategia valenciana que se ha realizado para no perder las oportunidades que la inteligencia artificial está ofreciendo en, en estos momentos a través de sistemas que están transformando nuestras vidas y que suponen ya la Cuarta Revolución Industrial. Sí, bueno, es una sede que tiene un valor en primer lugar simbólico porque sería la primera agencia estatal que no se encuentra en Madrid, ¿no? en un modelo descentralizado, y temáticamente es una agencia dedicada a la supervisión de la inteligencia artificial, eh, entendiendo eh, la importancia que tiene la inteligencia artificial, no solamente hoy en día, sino también la importancia que va a tener ¿no? en años futuros, eh, pues es de naturaleza estratégica el que esta agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial se pudiese encontrar en Alicante, ¿no?, eh, para reforzar un gran ecosistema que ya existe tanto en Alicante como en la Comunidad Valenciana de investigación, innovación y también despliegue y uso de la inteligencia artificial. Y terminamos. Después de cuatro días, la Feria Gastronómica Alicante, que se ha estado celebrando INIFA, Desde el pasado viernes ha cerrado su amplia programación con el homenaje a José María García de la Finca y a José Gómez Joselito, dos grandes referentes de la gastronomía alicantina. Ambos han sido pioneros a la hora de situar a la provincia en el mapa mundial de la gastronomía y la excelencia. José María, junto a su mujer, la Chef Susi Díaz, han convertido el restaurante La Finca en un espacio emblemático. En el 84 comenzaron y hoy cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol. La glorieta con Rosmary Alonso. Like Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción.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 hasta 3.000 euros de descuento al corta Motor, concesionario San John Cuando faltan casi dos minutos para llegar a las siete y media, es tiempo de la información deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo se prepara el Elche Club de Fútbol para el encuentro del lunes frente al Rayo Vallecano y cómo fueron los entrenamientos ayer. Muy buenos días Paco Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el trascendental partido frente al Rayo Vallecano el próximo lunes a las 9 de la noche en el estadio de Vallecas. La buena noticia para Francisco es que Pedro Viga, Omar Mascarell y Diego González ayer completaron parte de la sesión matinal que en conjunto frangiverde llevó a cabo sobre el césped del 10 y borra. Los tres arrastraban molestias físicas durante la semana pasada y aunque a un menor ritmo que el resto de compañeros han podido participar durante un tiempo a las órdenes de Francisco en el entrenamiento. Pedro Viga se retiró lesionado del último partido en el Camp Nou y es seria duda para el choque en Vallecas. El Balear es el defensa más fiable y que mejor rendimiento ha dado en este nefasto inicio de liga por lo que llegado el momento incluso podría forzar para enfrentarse al Rayo aunque su historial de lesiones desde luego no lo hace Aconsejable. Uno de sus posibles sustitutos, Diego González, tampoco entrenó la semana pasada con normalidad por unas molestias de las que poco a poco se recupera. En defensa, la única baja confirmada es la de Gonzalo Verdú, que tendrá que cumplir un partido de sanción. A la ausencia del cartagenero se suma la de Fidel Chávez, que la semana pasada volvió a sufrir otra lesión muscular. Por su parte, Omar Mascarell sigue con su puesta a punto tras gozar de descanso en el último partido por unas dolencias en el tendón de Aquiles, un contratiempo que le obligó a parar. ...y ser baja para el desplazamiento a Barcelona... ...la presencia del Canario en el centro del campo... ...se antoja vital para el duelo en Vallecas... ...por otro lado el gran ausente de ayer lunes... ...fue Pere Milla que se quedó trabajando... ...en el gimnasio del Martínez Valero tampoco acudió al Diez y Borra Javier Pastore... Eh, algo ya por otra parte habitual lo cierto es que los futbolistas son muy conscientes de lo que se juegan tras el nefasto arranque liguero pero como reconocía pere milla a pesar de lo mal que se ha hecho están a una victoria de la permanencia sí, por ejemplo nosotros sabemos que hemos empezado muy mal no pero que estamos a una victoria de salir de abajo y al final yo creo que el objetivo nuestro es no estar entre los tres últimos en, a final de temporada eh... Es que es, es eso. Es eh, jornada 38 estar fuera de, de descenso. Eso creo que es lo que nos tenemos que marcar y es el objetivo que, que tenemos. Eh, luego de que es de nuestra liga, nuestra liga, eh, todos los rivales son de nuestra liga, que esto es, es primera división, ¿no? Nosotros queremos competir contra todos los rivales, ya sea el primero, sea el, el último, sea el que sea, queremos competir contra, contra todos y, y, y ir, a, ir a ganar. Y en eso tiene toda la razón, porque en todos los partidos hay tres puntos en juego. Hasta luego.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 Muy buen día después de la tormenta de ayer por la tarde noche, que tan solo nos dejó en algunos puntos de la ciudad hasta 26 litros metro cuadrado, pero que sin embargo ocasionaron problemas en la trama urbana y sobre todo en la pedanía de Alzadares debido a la puesta en marcha del barranco de San Antón. Durante esta madrugada ha vuelto la estabilidad atmosférica con cielos despejados y descenso notable de las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 17 grados, pero es que en el sur del Candelaelch hemos rozado los 14-15 grados. Hoy tendremos una jornada estable, anticiclónica, con predominio de cielos despejados, en la que el protagonista será el viento flojo, puntualmente moderado, de noroeste. Esto hará que suban las temperaturas diurnas máximas, que hoy van a rondar los 28 grados aquí en la ciudad. Mañana miércoles, más de lo mismo, ambiente soleado aunque por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto seguirá soplando el viento flojo de poniente temperaturas similares máximas que van a rondar los 28 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán hasta los 17 grados el jueves tendremos un aporte considerable de nubosidad no esperamos precipitaciones Viento que seguirá soplando de poniente con rachas de hasta 40 km por hora y temperaturas a la baja. Las diurnas máximas en torno a los 25 grados. Y de cara al fin de semana, viernes, sábado, domingo, continuará el ambiente otoñal. Ambiente marcado por el sol, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, se activará el viento flojo de componente marítima y esto nos dejará temperaturas que no van a superar los 24 o 25 grados y las nocturnas aquí en la ciudad bajarán por lo menos a los 14 o 15 grados.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 Con Rosmari Alonso. Like can, that... En Alicante se está trabajando para que el Gobierno Central instale la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial... De conseguirlo supondrá una de las inversiones más importantes con las que construir nuestro futuro tecnológico más prometedor para el crecimiento económico de la provincia. Es tal su envergadura que los presidentes de los gobiernos autonómico y provincial están pidiendo a la sociedad civil y a todas las instituciones privadas y públicas su apoyo para hacer de esta candidatura la más atractiva y la mejor. Y una mujer, Nuria Oliver, una de las mayores expertas de inteligencia artificial del país, lidera este trabajo al frente de la Fundación ELIX, dedicada a la creación de un equipo de investigación de primer nivel centrado en la investigación ética de la inteligencia artificial en relación entre las personas y los sistemas inteligentes. Nuria Oliver es la científica más citada, en inteligencia artificial de este país y pertenece a la Real Academia de Ingeniería de Telecomunicaciones y además se ha convertido en un referente para las mujeres en la ciencia. Nuria Oliver, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué va a suponer si se consigue que Alicante sea sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial?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 Sí, bueno, hay muchos actores, eh, empezando por las universidades, con grupos eh, excelentes de investigación en distintas áreas, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, desde la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático, ¿no?, machine learning, sistemas inteligentes, robótica. Luego tenemos la Fundación eh, ELIS Alicante, que eh, he co-creado y que dirijo, eh, que forma parte de la red europea ELIS, de Excelencia Científica en Inteligencia Artificial, Tenemos también eh, el Distrito Digital, que eh, eh, aúna ¿no? y que ha conseguido atraer a decenas de empresas de base tecnológica, muchas de ellas con inteligencia artificial. Está también eh, eh, Torrejuana como otro entorno de atracción ¿no? de startups tecnológicas, muchas de ellas con inteligencia artificial. Ah, más ampliamente hablando, en el contexto de Bueno, también en la ciudad de Alicante tenemos el proyecto de Alicante Futura, que tiene un componente tecnológico. Se está utilizando inteligencia artificial, tanto a nivel eh, ayuntamiento como a nivel Generalitat Valenciana o Diputación. Está también la iniciativa CENIR eh, eh, de la Universidad de Alicante en colaboración con la Diputación para fomentar la digitalización de las administraciones públicas, de ¿no? los ayuntamientos, incorporando también inteligencia artificial. Luego en la comunidad valenciana existen también iniciativas eh, pioneras, como puede ser eh, la eh, Valencian Graduate School, of OBI, una escuela de, eh, que incorpora todos los eh, cursos de posgrado de inteligencia artificial de las diferentes universidades de la comunidad valenciana. Tampoco podemos olvidar que la Comunidad Valenciana ha sido eh, la segunda comunidad autónoma de nuestro país en publicar su estrategia de inteligencia artificial más de un año antes de que se publicase la estrategia estatal ¿no? de inteligencia artificial, de manera que hay muchos atributos y muchos uh, actores y agentes, tanto públicos como privados, que… Eh, están trabajando en inteligencia artificial, que están impulsando la inteligencia artificial y que entiendo que formarán parte de la candidatura que está pre preparando la Generalitat Valenciana. ¿Tenemos, por lo que has descrito en este ecosistema, tenemos ventajas sobre otras comunidades autónomas para conseguir esta sede estatal? Todavía no se han publicado las especificaciones y los requisitos concretos mmm, que el Gobierno central eh, anticipa, ¿no?, que tiene que cumplir eh, las propuestas. Entonces, mmm, no se sabe si se cumplen mejor o peor, porque de, eh, desconozco cuáles son esos requisitos. Entiendo que cuando los publiquen la Generalitat Valenciana, con el grupo de trabajo que han creado, ¿no?, pues, Elaborarán la, la mejor propuesta posible ¿no? y pondrán en valor pues, todos estos atributos y actividades y acciones que están teniendo en la comunidad valenciana. Es, parece ser que hay interés de muchas otras ciudades ¿no? y de otras comunidades autónomas, por lo que entiendo que va a ser una competición bastante disputada. Pero, bueno, eh, eh, también es verdad que entiendo que se hará la mejor propuesta posible ¿no? eh, para poner en valor todo este trabajo que se ha estado haciendo desde hace ya muchos años, no es algo reciente. Uh -huh. eh, el trabajo, por ejemplo, en la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, pues yo creo que arrancó en 2018 o así. Por lo que ha comentado Cono, sin esa agencia estatal, poco importa, porque parece que nosotros sí que hemos hecho los deberes y estamos apostando por esa inteligencia artificial que nos está transformando nuestra vida. Pero, ¿de qué forma transformará la vida en esta provincia. Estamos hablando de una cuarta revolución industrial. Sin duda, nos encontramos en una cuarta revolución industrial a nivel mundial, como las revoluciones industriales anteriores, está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad eh, y la inteligencia artificial es una de las disciplinas que están en el corazón de esta cuarta revolución industrial. No es la única. También está la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética, la informática cuántica, pero la inteligencia artificial sin duda está en el corazón de esta cuarta revolución industrial. Creo que es importante entender que la inteligencia artificial no es un concepto del futuro y no son robots. La inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día eh, y es fundamentalmente software. ¿Llegará algún día en que consigan ustedes que las máquinas se unan y tengan esa autoconciencia? Porque hasta ahora la inteligencia artificial, artificial parece que es algo específico, una aplicación para eh, facilitarnos la vida o incluso para hacer milagros en el campo de la medicina. Exacto. Eh, desconozco si algún día tendremos eh, inteligencia artificial general, que es... Eh, sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de complejidad y competencia que la inteligencia humana, incluyendo conceptos, como usted ha mencionado, de la autoconciencia. Pero creo que es importante entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ya esté transformando la sociedad y ya represente un mercado de millones de millones de dólares a nivel mundial. Eh, y ya sea una oportunidad, tanto para las administraciones públicas como para las pequeñas y medianas empresas, u otro tipo de instituciones para que puedan ser más productivos, para que puedan tener una relación eh, más personalizada y más frecuente ¿no? con sus clientes, para que puedan anticipar mejor la demanda, etcétera, etcétera. Y por último, una ingeniera como usted en telecomunicaciones, ¿por qué ha apostado por la investigación de inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Bueno, siempre me ha fascinado la inteligencia humana, siempre me ha fascinado el proceso del aprendizaje y cuando estaba, yo creo que fue en tercero de carrera, tuve la oportunidad de hacer un proyecto con una profesora del Departamento de Matemáticas de Teleco de Madrid sobre inteligencia artificial. Elegí ese tema porque me fascinaba, como he dicho, el aprendizaje humano. Eh, a partir de ese proyecto fue cuando aprendí. Eh, lo que eran las redes neuronales, aprendí eh, lo que era la inteligencia artificial y siempre lo he dicho, en mi caso fue amor a primera vista, eh, entonces decidí orientar mis investigaciones y mi carrera hacia la inteligencia artificial y ya desde Teleco hice las dos especialidades que eran más cercanas a la informática y que me permitían eh, empezar a trabajar en la inteligencia artificial. Pues no hay eh. nada más fascinante que inventar tecnología que pueda aprender y que pueda ayudar a las personas. Y no hay nada mejor que tener tan cerquita a mujeres como usted, que lideran pues, esta investigación a nivel nacional y mundial, y que trabajen por conseguir que Alicante se quede esa Agencia Estatal de Inteligencia Artificial para el desarrollo económico de nuestra provincia. Muchísimas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias por el interés y por dedicar tiempo para hablar de inteligencia artificial. Gracias. being right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 Faltan 10 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y vamos a recordar la crónica deportiva y la previsión meteorológica porque el tiempo vuelve a ser hoy noticia de portada en nuestro programa La Glorieta. Les estamos contando desde las 7 de la mañana las consecuencias de las lluvias de ayer en Elche. Donde más llovió, donde más litros por metro cuadrado se eh, registraron fue en el Alté, también 48, en Maitino 41 y en Torrellano 37, en Altavix 26, 26 litros que fueron suficientes para provocar de nuevo inundaciones en la zona rural de Alzabares Alto. También les estamos contando la sobrecarga de trabajo de los juzgados sociales de Elche, que según el Tribunal Superior de Justicia, en su último informe indicó que estaban en el 230% los juzgados de Alicante, mientras que UGT señala que en Elche, pues sobrepasan esa cifra, llegan al 300%. Además, el Pleno de ayer sirvió para aprobar la congelación de los impuestos, tasas y precios para el próximo año y el Gobierno rechazó, con el aval del interventor, la propuesta del Partido Popular de rebajar un 3% todos los impuestos. Además, en el Pleno, PP y Vox dieron a conocer que el equipo de Gobierno no ha adjudicado a la única empresa que se presentó el proyecto para modernizar el paseo de Germanías y retirar, por tanto, la cruz. Y en cuanto a la crónica deportiva, Paco Gómez nos cuenta cómo el Elche Club de Fútbol está preparando su encuentro del próximo lunes a las 9 de la noche frente al Rayo Vallecano, un encuentro que es vital. Para salir de las zonas de descenso hay que ganarlo, sumar esos tres puntos. Y ayer hubo una buena noticia, porque los entrenamientos pudieron terminar parte de los ejercicios físicos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 Con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candelt.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 La estación meteorológica de Teruel hemos alcanzado una mínima en torno a los 17 grados, pero es que en el sur del Candell hemos rozado los 14, 15 grados.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 Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, es martes 27 de septiembre... ...Día Internacional del Turismo y por delante tenemos un día con cielos despejados... ...saldrá el sol, alcanzaremos una máxima de 28 grados... ...ahora tenemos 18,5 grados de temperatura... ...según la estación metrológica de Teleilch... ...y no van a aparecer las lluvias... ...las precipitaciones de ayer por segundo día consecutivo provocaron inundaciones...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 Pues son preguntas que de momento no tenemos respuestas... ...de nuestros responsables políticos y las que se han ofrecido...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 ...sobrepasan los 300% de sobrecarga... ...según han denunciado desde UGT... ...Juan Pedro Pellegrín, ...responsable de la sección judicial... ...de este sindicato... ...con 30 años de trabajo... ...para la Administración de la Justicia... ...ha lamentado... ...que la situación en los juzgados de Che ...no ha mejorado... ...a pesar de las muchas peticiones de inversión... ...realizadas a la Consejería de Justicia... ...por ejemplo... ...el Registro Civil sigue con listas de espera... ...para trámites tan necesarios... ...como los matrimonios... ...en 2019... El Ayuntamiento en Pleno solicitó la creación de ese registro exclusivo, que todavía seguimos sin tenerlo, al igual que lo hicieron abogados, funcionarios y hasta los jueces, pero la Consellería no ha hecho nada. Pero claro, si ya los civiles están sobrecargados y si encima le metemos el registro civil, pues van como van. Nosotros en, en el año 19, en febrero del 19, pedimos ya la creación de un joder, registro civil exclusivo, pero...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 Pues esta situación indigna a más de uno, porque los juzgados sociales, por ejemplo, no pueden resolver los despidos con rapidez y el mercantil acaba de perder este año sus refuerzos. Y lo peor, según Pellegrín, es que en los juzgados de lo penal la cosa no mejora.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 Y hablamos ya del Pleno Municipal, el primer pleno de este nuevo curso político. Comenzó ayer ese debate y sirvió para aprobar las ordenanzas fiscales. Habrá congelación un año más de los impuestos, tasas y precios públicos para 2023. ...y el equipo de gobierno ha aprobado una bonificación... ...en el IBI del 50%, pero no para todos... ...y del 90% en el impuesto de construcciones... ...mientras que la oposición ha insistido sin éxito... ...en esa rebaja del 3% de los impuestos... ...es una noticia que nos cuenta Marga García, muy buenos días. Buenos días, Ros. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió ayer lunes... ...el primer pleno municipal de este nuevo curso político...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 cifró en más de 35 millones en los últimos tres años el valor de las ayudas aprobadas por el ayuntamiento destinadas a familias y pequeñas y medianas empresas. Gracias, Marga. Pues vamos a escuchar a José Navarro criticar al alcalde por querer vender una congelación de impuestos como una bajada, una congelación y bonificación de impuestos como una bajada de los mismos. Quien falta en esta salsa, pues el señor alcalde, que no pierde la oportunidad para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 Y compromiso, la portavoz Esther Díez pidió al Partido Popular que diga cómo se pueden bajar los impuestos, un 3% como proponen, y mantener esos servicios públicos.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 ...y se establece que una bonificación del 100% de las tarifas de impuestos... ...a todos aquellos vehículos de tracción mecánica matriculados como históricos. Y desde Ciudadanos pidieron, como el Partido Popular, esa bajada de impuestos... ...y criticaron que la propuesta de peso y Compromís, lo que se aprobó... solo va a beneficiar a unos pocos. También lo dijo Eduardo García Ontiveros. Escuchamos primero a Eva Crisol. La mayoría de las ordenanzas, como se ha dicho aquí...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 Eh, pero la sensación que me, que me deja es que eh, no es muy apreciable para, para el, el ciudadano de a, de a pie. Finalmente, el alcalde pidió la palabra del interventor municipal para tumbar las propuestas del Partido Popular y es que Carlos González le preguntó, antes de votar las enmiendas, si las propuestas del PP son legales o no, a lo que el interventor dijo que no están contempladas en la ley de Haciendas Locales. El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 O sea, para financiar lo que son las horas extraordinarias que dará la policía de aquí a final de año. No es que nos hemos gastado 790.000 euros en las fiestas. Pues no, todavía no sabemos cuánto se han gastado en fiestas. Y en el transcurso de ese debate plenario, gracias a la oposición, nos enteramos que el equipo de gobierno no ha adjudicado las obras a la empresa que se presentó para llevar a cabo el proyecto ...rodeado de mucha polémica, la remodelación... ...del paseo de Germanías... ...con la musealización del refugio de guerra... ...y la retirada de la cruz... ...para el portavoz del Partido Popular Pablo Ruz... ...con esta desestimación... ...ha imperado el sentido común y la concordia... ...pero considera que se ha puesto de manifiesto... ...los bandazos del equipo de gobierno... ...dice la falta de ideas... ...y ahora se ha generado un problema añadido... ...porque hay que devolver la subvención europea... ...con la que se iba a financiar esta obra... ...lo escuchamos. Bueno, esto demuestra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 en el Museo del Palmeral. Además, la Concejalía de Medio Ambiente y la Fundación Limne han organizado una jornada de voluntariado para estudiar la calidad de las aguas del pantano del Chesera este domingo por la mañana. Y en la página de sucesos les contamos que la policía local detuvo a dos personas que convivían, compartían piso por una agresión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 La inteligencia artificial le está ofreciendo en estos momentos a través de sistemas que están transformando nuestras vidas y que suponen la cuarta revolución industrial.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 Y Díaz han convertido el restaurante La Finca en un espacio emblemático. En el 84 comenzaron y hoy cuentan con una estrella Michelin y dos soles Repsol. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 ApiGo, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Palomano Elche. Una cantera única. Assistales.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 Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la Radio Líder del Deporte. Teleelche Radio Marca 101.4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 I'm dead Slashed and torn. Wow. ...el despertador de Elche, con toda la información local. Tres minutos quedan para llegar a las ocho y media de la mañana y es tiempo con esta sintonía de hablar del Elche Club de Fútbol. Y está con nosotros Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ross. buenos días. Te hemos escuchado en La Crónica y hay buenas noticias. Ayer los entrenamientos os permitieron a los periodistas ver que hay jugadores que han recuperado su... parece que su estado físico. Poco a poco parece que van recuperándose y algunos como... Bueno, pues Pedro Vigas, que durante toda la semana pasada no acudió a los entrenamientos, ayer acudía junto a Omar Mascarell, es cierto que no para hacer todo el entrenamiento con el grupo, pero bueno, ya es una buena noticia verles de corto y, y empezar a entrenarse, veremos si llegan a, a tiempo, esa es la idea, teniendo en cuenta que el partido eh, contra el Rayo Vallecano es el último de la jornada, es el lunes. ...y vamos a ver si les da tiempo a llegar porque es un partido fundamental y Francisco necesita a los mejores... ...luego hombres como eh, Tete Morente y Diego González que también la semana pasada estuvieron entre algodones... ...ayer ya hicieron eh, el entrenamiento completo y las eh, únicas ausencias ayer fueron las de Fidel... ...que se va a perder eh, los dos próximos partidos, la de Pere Milla... Y la de Pastore, Pastore pues cuando no es un pito es una flauta, pero este chico no consigue realizar un entrenamiento en condiciones con el resto del grupo. Así que, eh, deshojando un poco la margarita, eh, vemos que para el partido frente al Rayo Vallecano serán Baja Segura, Gonzalo Verdú por sanción, Fidel por lesión. Y luego, vamos a ver si todos se recuperan, Vigas puede llegar muy justo, pero igual puede llegar, Omar Mascarel yo sí. creo que sí. Eh, tienen que alinearse la mayoría en un partido clave para los de Francisco ¿Y pudisteis cazar al entrenador, a Francisco o no? Cazar <ríe> Claro, es que ya <ríe> uno se pone no, en pues la son, puerta del estadio a, ver, a, a verlas venir No, a verlos entrar porque son entrenamientos a puerta cerrada Y Por solo, solo puedes verlos como entran y saludar Y, a, y él saludar, apenas se les nada, puede nada, no, abordar no. con el micrófono No, no, no, entrenamientos solo, lo, o sea, entrevistas solo las que el club concede a través de rueda uh -huh. de prensa o alguna individual como cuando vienen a todo gol, ¿no? Eh, esto ha cambiado mucho uh -huh. en relación a, a cómo antes hacíamos el trabajo de, eh, periodístico deportivo. Pero bueno, es lo que hay y a eso tenemos que, eh, uh -huh. que agarrarnos. De todas formas, también hay más información muy útil para los aficionados y es que ya tenemos un calendario sí, fijado con el horario de los encuentros más importantes, el Real Madrid. La mayoría de partidos de octubre ya tienen horario, si quieres te lo digo cronológicamente. Sí, claro, claro. Eh, tenemos al Rayo el lunes a las 9 de la noche. Y el siguiente lunes, el mayor que viene aquí al Estadio Martínez Valero, el lunes 10. Uh -huh. Luego, esa semana... El Elche juega el lunes 10, pues el sábado 15 el Elche visita Mestalla para enfrentarse al Valencia a las 4 y cuarto de la tarde. A los 4 días viene aquí el Real Madrid, el miércoles 19 de octubre a las 9 de la noche, Elche-Real Madrid. Una buena hora. Miércoles 9 de la noche en el Martínez Valero. Y el domingo de esa semana el Elche juega a las 2 de la tarde en Cornellal Prat frente al Español. Ya solo nos quedaría en octubre el Elche-Getafe, que todavía no tiene horario. O sea que sabemos ya la mayoría de horarios de esos seis, sabemos cinco partidos los días y a las horas que se va a disputar. Y sobre todo eso, para la afición blanquiverde, los partidos en casa van a ser el Elche-Mallorca, el lunes 10 a las eh, 9 de la noche y el Elche Real Madrid el miércoles 19 también a las 9 de la noche. Esos serán los próximos partidos aquí en casa. No está mal. El eh, miércoles previo es una lástima que el Real Madrid no haya venido en día festivo. <risa> en <fin de> semana, <risa> no, en fin de... o día festivo el 12. El 12 es un día festivo. Ah, bueno, el, el Día del Pilar, Claro, claro. Es una lástima. Nos ha tocado el siguiente miércoles, pero bueno, la ciudad estará también preparada para ya el Festival Medieval, el Mercadillo, que no sabemos cuándo lo van a instalar... Habrá ambiente festivo y esperemos que el Elche para entonces ya haya salido de los puestos de descenso y no sea alcoholista de primera división. Y sea capaz Qué de, de ganarle al Real Madrid, ojalá. Y nos dé, nos dé alegrías. Eso es. Pues muchas gracias, a Paco. A ti, Ros, como siempre. Nosotros continuamos y lo hacemos hablando de la previsión meteorológica, que lo hemos dicho. El tiempo se sí ha colado en la actualidad local. Las lluvias de ayer fueron suficientes para volver de nuevo a inundar... El barranco de San Antón en su desembocadura, que es en Alzabares Alto, donde cruza la carretera de Santa Pola. Y también hubo problemas en algunos puntos de la ciudad, en las avenidas eh, que antiguamente fueron barrancos, como la de Alicante o la de Antonio Machado. Es una información pues, que nos trae mmm, Vicente Bordonado en su Crónica del Tiempo.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 8:36 was de in het belangrijk 8 te connecten, zoals we doen de lunes a viernes, met de van de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí, pues, minuto a minuto y en in real, observan wat es el tráfico, el is, en las principales calles y avenidas de circulatie in de belangrijkste straten en avenidas van deze stad.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 Recomendaros la utilización de las circunvalaciones, salir con tiempo de casa y ponerse el cinturón de seguridad, a hacer uso de intermitente en todas nuestras maniobras, también especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la Sala Contra el Tráfico del Ayuntamiento de Eche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Tele La Glorieta, el programa que madruga contigo. Ocho y treinta y nueve, asomamos eh, por la ventana de los medios de comunicación nacionales para ver las portadas que nos traen las portadas de los principales diarios de este país y casi todos vuelven otra vez a recoger la victoria de Meloni en Italia, en las elecciones que tuvieron lugar el domingo. El país, por ejemplo, nos dice que la Unión Europea teme el efecto Meloni. La líder ultra promete un clima sereno por las incógnitas que genera su triunfo esto es lo que dice el país y el mundo lo eh, titula que meloni prepara un gobierno que contente a sus bases y calme a bruselas mientras que la razón dice que meloni humilla a salvini en el norte y solo le planta cara en el sur promete gobernar para todos los italianos tras su histórico triunfo es así como recogen el triunfo ...de la derecha en Italia... ...pero también todos los diarios... ...pues coinciden... ...en fotografiar las consecuencias que está teniendo... ...el reclutamiento en Rusia... ...hay en portada en el país una fotografía... ...de muchos rusos huyendo del país con lo puesto... ...y titulan disparos y cócteles Molotov... ...contra el reclutamiento en Rusia... Mientras que el ABC nos dice en portada, Putin cierra las fronteras para evitar la huida de miles de reservistas. Prohíbe la salida de los varones en edad de ir al frente, después de que más de 260.000 hayan desertado desde la entrada en vigor del decreto de movilización. El pasado miércoles. Y nos quedamos en, el pa en, este, en esta portada del ABC porque también titula que uno de cada tres etarras del País Vasco ya está en semi-libertad. Mientras que El Mundo nos aporta otras noticias del de país que dice que en portada nos, eh, nos muestra a Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y entre comillado titula que le guste o no a sánchez seguiré bajando impuestos la presidenta en el foro del mundo todos los anuncios de este gobierno tienen consecuencias nefastas para la comunidad el país también recoge otros en titulares otras noticias eh, que dimite el presidente de radio televisión española al perder el apoyo de psoe y de unidas podemos y la razón recoge en portada que el Partido Popular rompe el cordón sanitario que Sánchez logró en época de Rajoy. Génova se acerca a partidos regionalistas y otras minorías como alternativa a Vox, una estrategia que está realizando Feijo. Bien, pues estos son, a grosso modo, los eh, titulares, algunos de los titulares que nos traen en portada estos diarios nacionales.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 Los juzgados de Elche, sobre todo los civiles, llevan años apareciendo en los rankings nacionales como los más saturados del país. La falta de personal provoca la acumulación de expedientes, perjudicando a miles de ciudadanos que necesitan una resolución judicial a sus problemas económicos, mercantiles o laborales. Los jueces y abogados y el propio equipo de gobierno en numerosas ocasiones han pedido a la Consejería de Justicia inversión, para la creación de más órganos judiciales y los funcionarios llevan años sufriendo sobrecarga con el consiguiente estrés que produce. El Tribunal Superior, el pasado mes de julio, denunció que la sobrecarga en los juzgados civiles de Alicante supera ya el 230%. ...después de la crisis, una cifra que les coloca en una situación crítica. Pues bien, para conocer cómo se encuentra el personal de los juzgados de Elche... ...contamos con Juan Pedro Pellegrín, responsable de UGT... ...de su sección judicial en la provincia. Muy buenos días, Juan Pedro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues el último informe de la inspección de trabajo... ...en los juzgados de Elche, ¿qué indica? Pues esto que tú has comentado... Uh, el TSJ cifra en un 230% el incremento eh, el incremento no, la sobrecarga de trabajo en, en la sede judicial pero es que en el caso de Elche es mucho más grave porque los civiles está en el torno al 300 según que juzgado, evidentemente, los más antiguos el 1 y el 2, desde luego que sí los más modernos un poco menos pero lo cierto y verdad es que no es un problema nuevo otra cosa es que el Consejo eh, no quiera darse cuenta o no tenga posibilidades y que el TSJ eh, se dé cuenta ahora. Yo creo que el TSJ ya lo sabía. ¿Qué posibilidades tiene de hacer? Pues, evidentemente, ellos no deciden eh, poner los juzgados, pero sí lo pueden poner en su informe anual, que es lo que han hecho, y además pedirlo y solicitarlo a los, eh, a los políticos. En este caso, la Consejería de Justicia. Eh... La Consejería de Justicia... En este caso, tiene pendiente las cosas con Elche. La primera, un registro civil exclusivo. Eso es lo que te iba a preguntar. De momento, no tenemos nada de un registro civil independiente. De momento, sigue todavía a expensas de eso juzgado de instrucción. Correcto. De, no, depende del número 3 de, de primera instancia. Pero claro, si ya los civiles están sobrecargados y encima le metemos el registro civil, pues van como van. Nosotros en, en el año.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 un registro civil exclusivo porque además el problema que se genera es que se eternizan los procedimientos porque no hay manos para atender. Un matrimonio que en condiciones normales, en cuestión de un par de meses, puede estar terminado, resuelto y la pareja casada en el que solamente para la primera cita te pueden dar 6, 7, 8, 9 meses. Es que eso no puede ser de ninguna manera porque eso sí que afecta al devenir diario de cada uno de los ciudadanos de Elche. Y eso no puede ser. Claro, estamos hablando registro civil en Elche. ¿Se tarda en obtener nacionalidad, en registrar el matrimonio y también en las, los nacimientos? Claro, eh, lo que pasa es que los nacimientos, igual que las defunciones, es una cosa eh, mucho más ágil y mucho más rápida. Pero el otro tipo de procedimientos, como el comentado de matrimonio, pues solamente para la primera cita... Pues ya necesitas muchos meses y eso es lo que no puede pasar. Bueno, Porque yo entiendo que no es posible que venga un ciudadano y que se quiera casar el sábado. Hombre, esto lleva un trámite. Pero entre eso y que le digan que el año que viene, eh, a, me a finales, pues hay mucha diferencia. Eso no es lo que no puede ser. No, no se entiende que desde 2019, no solo ustedes, eh, lo ha pedido también el equipo de gobierno por unanimidad en un pleno, le pidió a la Consejería de Justicia ese registro civil exclusivo. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que hay, uh, deben haber otras prioridades. Es verdad que eh, se nos ha amontonado la faena con todos los devenires climáticos que hemos tenido y la pandemia y demás, pero en algún momento eh, tendrán que poner pie en pared y priorizar otras cosas que ya eran prioritarias antes de la pandemia, como es este caso. Vamos a hablar de más porque hay, por desgracia, más necesidades en los juzgados de Elche. También se anunció la creación de juzgados de lo civil, eh, reclamados por el Colegio de Abogados y por otras instituciones. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese asunto? No, no están. <risa> Simplemente no están. Pero, un momento, no están constituidos, pero otorgados sí están, ¿no? Sí, sí están, pero no, no, está, no están hechos. O sea, no están en funcionamiento. Eh, lo que pasa es que desde que se aprueban hasta que entran en funcionamiento pasa demasiado tiempo, que esa es otra, otra cuestión. Y esto es, sí que es un tema de plazo Que se podría reducir sensiblemente Yo creo que no hace falta Esperar tanto, sobre todo cuando la necesidad es tan acuciante En Elche, durante mucho tiempo Los juzgados civiles han estado En el top 5 de, a nivel nacional De volumen de trabajo y de atraso Y con eh, en el, eh, el número 2 y el número 4 Creo recordar que era Eso ya te da una idea de cómo está el juzgado de Elche Pero es que Otro tipo de juzgados ...tampoco está mucho mejor... Eh, ...los jugadores de lo social... ...que atienden a los trabajadores... ...pues eh, me consta... ...que bueno pues que hacen un esfuerzo ímprobo... ...pero están señalando... ...para seis meses mínimo... ...aproximadamente... ...si no alguno que se va un poco más... ...claro aquí hablamos... ...de despidos, de pensiones... ...de cosas que afectan directamente... ...a los trabajadores y a gente más humilde... ...de la sociedad... hombre Yo no, no digo que a lo mejor haya un juicio de alguien que reclama una diferencia de su pensión de 30 euros y que te tarde un año y medio. Eso no va, no va a dejar de comer. Ahora, personas que han despedido, pues ya tienen un problema serio. Eso hay que resolverlo cuanto antes. Antes, en el jugador social, existía un refuerzo donde había un juez de refuerzo, un secretario uh, y tre un, un agente judicial. Tres tramitadores y un gestor Eso lo han quitado Y no se entiende Porque era absolutamente necesario Y eso lo que hacía es reducir los tiempos De dos años que habían En alguno de ellos eh, Para hacer un juicio Y lo redujeron a esos tiempos que acabo de decir Ahora lo han quitado, pues volveremos a los dos años Eso tampoco parece lógico ¿Cuándo lo han quitado? ¿Cuándo han quitado ese refuerzo? Ese refuerzo lo han quitado hace Cuatro meses aproximadamente Antes del verano ¿Y cuántos juzgados de lo social tenemos? Tenemos tres juzgados de lo social y eh, el problema es que no dan abasto. Es que esto es generalizado. Los, el número de unidades judiciales que hay por, medio de, o sea, por cada 100.000 habitantes es inferior al resto de Europa. Por en, en Alemania hay, un, hay eh, 22 jueces por cada 100.000 habitantes. En España hay 11. Claro, Once jueces, once juzgados. Este es el tema. Claro, Habrá que invertir en justicia alguna vez, porque la justicia que llega años después y la justicia lenta, pues todo el mundo sabe que no es justicia. No, no, no, no lo te resuelve es. nada. Eh, no te resuelve absolutamente nada. Eh, Juan Pedro, eh, eh, me estás hablando, es que no tenemos mucho tiempo de lo civil, de lo social. ¿Y el mercantil cómo está funcionando? Pues el mercantil, que se supone que, que funciona más o menos bien, tiene muchos problemas estructurales porque para notificar el sistema está obsoleto. Eh, la seguridad social, uh, eh, o sea, otra, una serie de intervinientes, o, eh, no tienen obligación de tener los mismos sistemas que tiene eh, el juzgado, de tal forma que hay que hacer las notificaciones y las personaciones como se hacían antes. ...porque tampoco te permite mandar eh, por correo electrónico... ...porque a partir de un nivel de un cierto peso de estos de los gigas... ...ya no te permite mandar el correo electrónico... ...en fin, que estamos un poco... Eh, ...claro, si no se pueden hacer los traslados por lesnet ...si hacienda o la Seguridad Social o incluso al administrador concursal... ...hay que hacérselo de forma ordinaria... ...hacer la fotocopia, remitírselo... ...pues al final perdemos mucho más tiempo... Uh -huh. ...en la tramitación esta... ...que es lo que es el propio juicio. Pero vamos, a ver, pero vamos a ver... ...si la pandemia ya puso de manifiesto... ...la necesidad imperiosa... ...de eh, sacar del siglo XIX... ...de la Edad Media... ...los juzgados de Elche... ...y digitalizarlos... ...¿siguen todavía eh, sufriendo sistemas obsoletos... ...como el que acaba de indicarnos... ...del juzgado del mercantil... ...todos los funcionarios? Pues claro, porque el sistema... ...tiene una capacidad determinada... Y esto que te acabo de comentar, la única manera de hacerlo es llamar a las partes que vengan al juzgado con un pendrive, con un USB, se mete en el ordenador y se les descarga toda la notificación. Pero claro, es que en Civil, por ejemplo, existe el sistema ResNet, que aquí no, de tal forma que como los procuradores tienen obligación de tenerlo para la notificación, directamente cuando se genera la resolución se pasa al sistema y está notificado en el mismo día. Pero esto aquí no ocurre, con lo cual los plazos se eternizan en este tipo de cosas. Y esto no parece lógico. No lo es, Juan Pedro. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues, hombre, nosotros seguimos, como siempre, dando unos cabezazos contra la pared, reclamándole a la Administración esto porque esto genera otro tipo de problemas. Es que la gente eh, pide los traslados porque no sabe dónde ir para... Dejarse un poco del estrés, pero es que luego la administración tampoco nos nombra a los interinos. Nos nombra un interino cada dos meses y medio. Es, es no puede tardar dos meses en nombrar un interino. Estas cosas tienen que ser eh, mucho más ágiles, porque eso sí que depende de la consellería. Mm. Hombre, yo entiendo que a lo mejor en algún momento determinado, si te, hay muchos, pues a lo mejor la hacienda te pone un pero. Pero el 1 de enero no te puede poner pega. Así ya nosotros vamos teniendo la pega desde el 1 de enero. Entonces, el refuerzo es importante. Porque el problema mayor es, y necesitamos tantos interinos, porque las plantillas están subdimensionadas. Y a partir de ahí, pues arrastramos todos estos problemas. Pues... Es eh, triste comprobar que en 2022 está, estamos ya en los últimos meses y seguimos igual que años anteriores, sin eh, invertir, sin los órganos judiciales necesarios y sin el personal suficiente para que se administre una justicia adecuada eh, para la ciudad de Che y su partido judicial. Juan Pedro, muchas gracias por explicarnos. Y no hemos hablado de los juzgados de lo penal. Supongo que funcionarán un pelín mejor. Esos, no, no, no, esos están peor que ninguno. Esos siempre están, los juegos de la penal están siempre peor que ninguno. De hecho, recientemente se ha abierto el 4 y el problema es que, bueno, pues eh, se ha notado muy poquito, por no decir nada. ¿no? El volumen de trabajo sigue siendo muy alto, pero no solamente aquí en Elche, eso es generalizado, por lo menos en la comunidad valenciana. Supongo que en el resto de España igual. ¿Hay alguna buena noticia para terminar? Mm, a este respecto. Creo que ninguna, eh, no, y para Elche en concreto, lamentablemente tampoco, es que no, no estamos, estamos en una indefinición y el problema es que o hacemos una apuesta decidida por este tipo de cosas o al final eh, nunca estaremos siempre igual. Yo llevo, no sé, 30 años en la administración y siempre hablamos de lo mismo, de que vamos siempre por detrás de todo el mundo, eso no puede ser. No, no puede ser. Eh, pues gracias por explicarnos eh, la situación de los juzgados de Elche. Muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Hemos llegado ya a las 9, en punto de la mañana, la última hora del programa La Glorieta. Tendremos en unos minutos la tertulia política, hoy con Ciudadanos y con Compromís. Es martes 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, y por delante tenemos un día con cielos despejados. Alcanzaremos una máxima de 28 grados, ahora tenemos 18,4, según la estación meteorológica de Teleelch y no va a llover.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 ...si tuviera desembocadura al mar cuando no la tiene... ...por tal motivo son frecuentes las crecidas... ...que soporta cuando antes solo era cada 20 o 30 años... ...nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado advierte... ...¿qué ocurrirá en el barranco de San Antón... ...cuando se registre una precipitación torrencial... ...de más de 100 litros por metro cuadrado... ...porque el Ayuntamiento y las Confederaciones... ...no hacen nada para poner fin a este grave problema?... Pues bien, es, son respuestas que de momento, aunque las que nos han realizado los grupos políticos que gobiernan, no han convencido a los vecinos, porque las lluvias de ayer volvieron a castigar una vez más a estos vecinos, a los afectados por el barranco, que quedaron aislados y sus viviendas anegadas, dos días seguidos sufriendo en solitario. ...unas inundaciones que pueden evitarse con dinero... ...invirtiendo en desviar las aguas del barranco... ...en crear tanques de tormenta... ...y otras medidas hidráulicas... ...que sobre el papel están escritas... ...pero por falta de financiación no están ejecutadas... ...el enfado de los vecinos con el Ayuntamiento... ...va en aumento y si no escuchen... ...al presidente de la plataforma Julio Martínez... ...lo que nos decía ayer... ...mientras sufría las inundaciones...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 Pues de vergüenza también es la situación de los juzgados de Elche, lo acabamos de escuchar en la entrevista que le hemos realizado a Juan Pedro Pellegrín, responsable de la sección judicial de UGT, con 30 años trabajando para la Administración de la Justicia, ha lamentado que la situación en los juzgados de Elche... ...no han mejorado, siguen colapsados... ...a pesar de las muchas peticiones de inversión... ...realizadas a la Consejería de Justicia... ...el Registro Civil sigue con listas de esperas... ...para trámites tan necesarios como los matrimonios... ...en 2019 el Ayuntamiento en Pleno... ...solicitó la creación de ese registro exclusivo... ...al igual que lo hicieron abogados, funcionarios y jueces... ...sin que la Consejería haya hecho nada por crearlo...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 cercana a la que atiende Alicante y no es lógico que no tenga un registro civil exclusivo. Además los tres juzgados sociales no dan abasto, no pueden resolver por ejemplo los despidos con rapidez y acaban de perder este año sus refuerzos y el mercantil tiene un sistema obsoleto para las notificaciones y lo peor según Pellegrin es que en los juzgados de lo penal la cosa no mejora. Pues no sabemos si ante esta situación crítica habrá movilizaciones en los juzgados, como sucede en otras entidades públicas, como Correos, que por falta de personal han comenzado las protestas esta misma semana. El sindicato oftesif ha convocado paros de 20 minutos a las 9 menos cuarto de la mañana hasta el viernes para protestar por la falta de personal. En el Che hay tres unidades de reparto y una de servicios especiales con 91 empleados y según... El sindicato faltan 26 más para completar la plantilla. Desde el CESIF denuncian que a consecuencia de este déficit está aumentando la carga de trabajo, dando lugar a bajas por ansiedad y depresión. Y hablamos ahora del primer pleno municipal... ...de este nuevo curso político, se celebró ayer... ...hablaremos en la tertulia política con eh, Compromís y Ciudadanos... ...de lo que se debatió, pero hoy Marga García... ...pues nos trae ampliada la información... ...de cómo quedaron las ordenanzas fiscales, si aprobaron... ...hay congelación de impuestos para el próximo año... ...y alguna que otra bonificación del IBI... ...y del Impuesto de Construcciones... ...pero no esa rebaja generalizada del 3% que proponía la oposición...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 Y ante las críticas por los cerca de 800.000 euros más de gasto extraordinario, la concejal de Hacienda, Patricia Macia, defendió como pudo a su compañera, la concejal de fiestas, y dijo que 340.000 euros se van a destinar a gastos de horas extras de policía local, para lo que queda de año, y no solo para fiestas, mientras que el resto, 450.000, es para las horas extras de todos los departamentos municipales. Het is niet voor de politie. We richten ons niet op voor de politie 450.000 euro gaan voor alle departementen van deze gemeentebestuur, omdat ze veel werk doen en uren extra doen. Daarom hebben ze meer financiering nodig. En wat overblijft, dat zijn de 340.000 euro, is voor de lokale politie van hier tot het einde van het jaar. Dat wil om te financieren wat de extra uren zijn die de politie hier zal doen tot het einde van het jaar. Het is niet dat we 790.000 euro hebben uitgegeven aan feesten.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 Y más asuntos. Hoy martes se celebra el Día Internacional del Turismo y la Asociación de Empresas, de Empresas Turísticas ha organizado una mesa redonda que se desarrollará a las 11 de la mañana con el objetivo de analizar el futuro Palacio de Congresos. Según el presidente de la Patronal Turística, Rafael Blanquer, el objetivo de esta jornada es contribuir a la mejor definición del proyecto de este futuro, de este futuro Palacio para lograr que esta infraestructura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 Y seguimos, abrimos la página de sucesos. Les contamos que la policía local detuvo a dos personas que compartían piso por una agresión en, la calle, en su piso en la calle Diagonal. Los vecinos alertaron de una fuerte pelea y cuando llegaron los agentes encontraron a los dos implicados con heridas sangrantes en el rostro, brazos y torso realizadas con cuchillos y tijeras. Los dos hombres de 26 y 33 años dieron versiones contrarias, culpando al otro del inicio de la pelea, por eso fueron detenidos ambos y trasladados a las dependencias municipales. Y terminamos con la Feria Gastronómica de Alicante, que después de cuatro días eh, que se ha estado celebrando en IFA desde el pasado viernes, ayer cerró su amplia programación con el homenaje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 Pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos dicho, es martes y hemos retomado después de las vacaciones de agosto la tertulia política. La pasada semana tuvimos al PP y al PSOE y hoy tenemos a representantes de Ciudadanos, a la portavoz Eva Crisol, a quien damos la bienvenida. Eva, muy buenos días. Hola, buenos días. Y al concejal de Compromís, Felipe Sánchez. ¡Buen día! Buen día, ¿qué tal? Bueno, pues ha empezado el curso político, lo ha hecho con importantes novedades, la proclamación del candidato Carlos González como eh, cabeza de cartel para el PSOE y este debate, mmm, el plenario que tuvo lugar ayer lunes en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales, un debate que se ha adelantado con respecto a ejercicios anteriores. ...tenemos ya las ordenanzas aprobadas y por tanto la estrategia de fiscal eh, para 2023... ...congelación de impuestos, tasas y precios públicos... ...y alguna que otra bonificación en el IBI y en el impuesto de construcción... ...pero la oposición ayer en el Pleno fue muy clara... ...dijo que los impuestos se podían haber bajado... Felipe Sánchez, con las cuentas municipales saneadas... ...los impuestos podrían haber bajado en 2023 de forma generalizada... A ver, eso depende de, de quién gobierne, pienso yo. En este caso gobernamos nosotros, gobernamos eh, el compromiso con PSOE y la realidad es que nosotros lo que estamos realizando es un presupuesto muy enfocados a la, al impulso económico de los, de los sectores locales, a la protección social y sobre todo también al empuje verde, al empuje hacia esa transición ecológica que el cambio climático y las, y las leyes europeas nos están obligando a, a, a, a llevar a cabo. Eh, acabamos de ver cómo en, en el Reino Unido la bajada de impuestos tan famosa que, que, que, había, que eh, realizó la primera ministra ha hecho que se hunda la, la libra esterlina y ahora están intentando ver cómo los mercados dejan de golpearlos ...por esa bajada de impuestos... ...sin, diner, sin dinero, eh, las administraciones... No, pueden, ...no tienen capacidad de realizar... ...y afrontar todos los retos que se, que se presentan... cada futuro... Ni de, ...ni de tener unos servicios de calidad... Eh, ...decir lo contrario... ...es engañar a la gente... Eh, ...tú tienes unos ingresos... ...con esos ingresos puedes, puedes llevar a cabo... ...todas las políticas que vayan en, en beneficio... De, ...de la sociedad... Eh, uh -huh. y, ...y desde luego este gobierno... ...con la congelación fiscal... ...que ya la lleva realizando desde en pues esta legislatura y la anterior, lo que, lo que hacemos es una, en realidad una bajada de impuestos no declarada, porque no estamos eh, actualizándolos, no estamos actualizando la carga fiscal, la asume el propio ayuntamiento. Es evidente que ese es el paso que podemos dar. Y las cuentas saneadas lo que nos permite es que el Estado, además, no, nos deje realizar eh, mayores desembolsos en inversiones, en gasto corriente, etcétera. etcétera. Eva... Bueno, ya se lo dijimos ayer al, al equipo de gobierno, tanto a PSOE como a Compromís, estamos en un momento complicado, estamos atravesando una situación muy difícil. El señor Sánchez acaba de decir precisamente... Eh, Felipe ha dicho que ellos ahora mismo las políticas que van a llevar a cabo son a, políticas para ayudar a la, al comercio local, a los ilicitanos, etc. Bueno, es que precisamente lo que se está pidiendo es que se ayude al comercio local, a los, a los ilicitanos con esa rebaja de, de impuestos y tasas. Y ustedes, pues eh, lo único que han hecho ha sido eh, incorporar en este pleno, única y exclusivamente un par de, bo un par de bonificaciones que a, ese, a esos colectivos no benefician. Yo ya sé que son tendentes a, a mejorar las políticas sostenibles y la política verde de nuestro municipio, pero a lo mejor no era el momento. A lo mejor esas ayudas, esas bonificaciones, deberían de haber ido a otro sitio que quizás en estos momentos son más necesarias, y así se lo hicimos saber. Bueno, de hecho, ustedes... además, es que el alcalde anunció que iba a bajar los impuestos. Bueno, eh, También hay que decir que... Como dijo, deja, eh, dejó claro el interventor, muchas de las peticiones de, de bajadas de, de tasas y de precios no están contempladas, no en, contempladas la en la ley. Entonces, eh, eh, evidentemente, no, formas, no, podemos, no podemos ir por ese camino. De todas formas, Eva ha indicado algo importante: las prioridades. Sí. Hemos escuchado, porque ya llevan dos días seguidos los vecinos del Barranco de San Antón de Alzavares Alto sufriendo las inundaciones. Y ellos han dicho, lo han dicho, que se dejen ustedes de tanto carril bici o políticas verdes y solucionen el problema del barraco de San Antón, que no tiene desembocadura y que cada vez que llueven 20 o 25 litros pasa lo que ha ocurrido tanto el domingo como el lunes. Los vecinos aislados en sus viviendas, anegadas. Bueno, ahí tenemos un problema, es evidente, eh, en el que realmente el ayuntamiento no tiene competencia sobre el barranco, el barranco no es del ayuntamiento, no es municipal, ba el barranco es de la Confederación Hidrográfica del, del, del Júcar, en uh -huh. este caso, uh -huh. y es evidente que hay, hay que realizar un, algún tipo de gran inversión que se está solicitando por parte del ayuntamiento se, en las conversaciones que se han mantenido anteriormente eh, para que se haga algún tipo de inversión en el que se realice ta algún tanque de tormenta, que se pueda también intentar derivar de alguna forma esas lluvias torrenciales eh, de una manera que no afecte tan, tan, de esa manera tan impactante a, a los vecinos y vecinas. Pero realmente eh, es un problema que supera las competencias municipales. Ya, pero el problema está, ¿por qué llega el dinero para repartir en bonos medio millón, un millón, y no para solucionar este grave problema? Vuelvo a insistir, porque el ayuntamiento tiene competencias para unas cosas, y, y con esas competencias puede impulsar una movilidad sostenible o puede ayudar al consumo en los comercios, pero no puede entrar en un barranco y, y, y construir un tranque de tormenta porque no le, no le corresponde. A ver, este es un problema que se repite... Año tras año, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ayer en el Pleno salía adelante una moción que yo no sé eh, pues si se va a dejar en ese cajón del olvido, que ya parece que sea un tópico el que decimos siempre desde la oposición, pero es que da la sensación de que es así. Porque no solo ya ayer se presentaba una moción eh, que lo que buscaba era dar solución precisamente a estos problemas, sino es que en la anterior legislatura se presentaron mociones, se han presentado PNLs en, las, en, en la Generalitat y, y por parte eh, de, de, del Gobierno o por parte de la Confederación es cierto no se han tomado las medidas lo que ayer se planteaba precisamente es que se que se elaborara un plan de actuación una hoja de ruta y que se exija a la confederación porque a, a la confederación y a las al resto de administraciones que, que tienen capacidad para intervenir en este supuesto sí que es cierto que además eh, se dijo ayer en el pleno que hay zonas que sí que son competencia del ayuntamiento y lo que no es competencia del ayuntamiento, lo que no podemos hacer es estar esperando siempre hasta el último momento para intervenir. Yo creo que de vez en cuando también tenemos que sacar las uñas ¿no? y luchar por lo que nos interesa, porque tenemos muchos vecinos que ayer estaban rodeados por agua. Yo esta mañana venía precisamente oyendo a Rosmari y al presidente de los vecinos, de los afectados, a Julio Martínez. Y él decía que es que tenían que poner portones en las puertas de su casa para que no les entrara el agua, que parecía que estaban en el siglo pasado. Y se han hecho, se han intentado hacer actuaciones que no han servido para nada. Pues invirtamos en eso. Y tiene razón, tiene razón el vecino cuando habla de que todo el dinero está yendo a carriles bici y actuaciones que a lo mejor ahora mismo en estos momentos no son las más adecuadas. Tiene mucha razón. Pero si ayer los carriles bici parecían ríos. Es que ayer, cuando llovía, por la avenida Alicante, ibas circulando con el coche y el, el carril bici del medio parecía un río. Ya, me parecía y, igual, un canal de agua sí, igual, igual que las calles aquí del entorno estaban, estaban inundadas Cayeron no, unas ¿no? Pues lluvias tan, tendremos que actuar una, una cantidad de litros tan grande no no, que, no no tampoco no, llovió no, tanto no llovió demasiado tendremos, ¿eh? tendremos, bueno, tendremos no, que ver qué hacemos con esta con esta situación según, tendremos que dar solución según bordonado <coughs> en la ciudad de Elche lo Altavís 26 litros no es una cantidad pues, frente es, a los 48 precisamente de la alter. yo ayer ayer me pilló la lluvia por venía de, de una reunión el un instituto de, de, de mi hija y me pilló la lluvia y fui caminando hasta mi casa uh -huh. por todo Altavix y había eh, zonas que no tenían nada que ver con el carril bici que estaban eh, inundadas sí. que salía el agua bueno, trapas pues levantadas sí. bueno pues tendremos que hacer pero, algo no caería mucha pero cay algo. cayó muy, muy concentrada y que según Bordonado cero, como, está, está esas zonas inundadas de Altavix uh -huh. y de capitán Antonio Mena Antonio Machado son antiguos barrancos pues eh, esa es la configuración que tenemos en nuestra ciudad eso es, eso bueno, es una, algo ya, pero que no podemos luchar. echar la bola al tejado de los otros tenemos la, que intentar actuar a, a la señora Crisol Que, que no caigamos en, eh, no caigamos en, en cierta demagogia. No, Todas las no políticas, de un ayuntamiento y cualquier administración, dentro de sus competencias, tiene <coughs> capacidad de hacer muchísimas cosas. Se, mantiene, se, se asfaltan caminos, se arreglan luces. Y se hacen carriles bici, o sea, todo es compatible. Uh -huh. no, no hagamos... yo esta, esta, Aprovechar esto, cualquier cosa, para atacar los carriles no, bici... No, no, llega no. Llega un no. punto en el que al final, sinceramente, llega un punto en el que usted. Pero si yo ya estaba transmitiendo lo que ha dicho, que ha dicho el presidente, lo que ha dicho él, no y estaba yo, diciendo nada. Mucho, estaba mucho, poniendo en mi boca mucho, las palabras de otro. Y respeto mucho que, que, que, <coughs> que este señor pues se agarre a eso, porque ve que los políticos bueno, me están viendo últimamente, atacáis mucho el carril será bici. Por eso. Eh... ¿no? Pero sinceramente, creo que, que vamos a, a centrar un poco las cosas y a tener un poco de... De, de, de, ...de trellato, ¿no? Pues de... eh, estos vecinos, estos afectados por el barranco de San Antón... ...también eh, ayer eh, Julio Martínez denunciaba la situación... ...y la calificaba de vergüenza... ...el domingo el propietario de la ventadura... ...que también sí. sufre en su sí. negocio las inundaciones... ...decía que el alcalde precisamente criticaba los carriles bici... ...pero también le pedía al alcalde que se dejara de tanta fiesta... Y vamos a hablar de los gastos de las fiestas de agosto, porque también eh, acapararon eh, casi parte del debate plenario de ayer. Felipe Sánchez, ¿ustedes como socio de gobierno, sabe lo que realmente nos costaron las fiestas de agosto de este año? Hombre, yo realmente no tengo, no tengo el conocimiento exacto de qué ¿Pero ha costado ¿Por qué la no de... lo tienen? ¿Porque no lo han preguntado o no lo quieren saber? Vamos a ver, porque imagino que, como en cualquier otro departamento... Las fiestas han acabado no hace mucho y irán llegando, como pasa en nuestro departamento, irán llegando los, los diferentes gastos a intervención y a partir de ahí tendremos conocimiento de ellos. Eh, no sabemos exactamente qué es lo que se ha gastado. Bueno, pues parece que, se ha gastado, parece que se habrá gastado todo el presupuesto sí. porque ha venido una, una, una modificación presupuestaria precisamente a este pleno eh, que ha aumentado el presupuesto de, de fiestas en 475.000 euros bueno, y se justificó diciendo que es que era lo que se necesitaba de aquí a final de año sí, sí. para cubrir las fiestas, y, Evidentemente, lo cual, como todas pues, las ha gastado cosas, todo lo que había. A ver, como todas las cosas que están subiendo. ¿cómo, cómo todo está? lo que había y a lo mejor sí. más. O más, porque más, ¿por hemos que, visto... ¿Por qué no lo sabemos a estas alturas, Felipe? Bueno, porque estarán no. recopilando facturas así no, de, entiendo, de última no, pero es que Tendrá que ah, recopilar que todos los gastos de, de, de la Consejería de, de Fiestas. Esos que no encuentran. Claro. Pero a ustedes, como socios de gobierno, mm. le interesa este asunto. A usted ¿A nosotros, pe como personalmente gobierno? A ver, le interesa parte del gobierno? saber las eh, cuentas de las fiestas. Y los vamos tratando conforme va llegando la Junta de Gobierno, como en cualquier otro departamento o cualquier otra actividad. Bueno, vale. en tuvimos tres o cuatro juntas extraordinarias, sí. tuvieron tres o cuatro juntas extraordinarias de gobierno precisamente para solventar esos problemas que se iban acumulando sobre la marcha. Y que precisamente son los que han sí, dado lugar a esos sobrecostes. Ha autorizado un gasto, pero hasta que no llega el gasto ya realizado y comprometido no sabemos exactamente qué es lo que hay. Felipe. Y también quiero decir que, que independientemente de todo, de, de todo esto, muchísimos departamentos están realizando modificaciones presupuestarias por el, el, el elevado coste del de cambio que ha habido en los costes de servicios, material, etcétera, etcétera, etcétera por la inflación. Por la inflación, evidentemente. Bueno, Felipe, no usted, defiende, usted defiende, usted eh, defiende la gestión de la concejal de fiestas Mario Lagaliana. ¿Usted yo, estuvo en todas las juntas de extraordinarias? Yo no estuve en la junta extraordinaria. Ah, ah, por ah, eso, por eso le perdona, ¿no? no, no, no yo no le perdono. Aparte de que yo soy concejal, no soy teniente alcalde. no, no participo, Ah, vale, no, no, que no, no, no estuvo. De como de teniente alcalde no estuvo, claro. Pero ¿qué me dice? ¿Eh? <risa> Pero que me dice la ONU. No, no no bueno, yo, no yo, yo me quedo ahora en estos momentos con que las fiestas de, de Elch han sido mm. multitudinarias. La sensación que ha quedado muchísima gente es que ha sido de las mejores que han habido en muchísimo tiempo y se han cogido con muchas ganas por parte de, de todo el mundo. Evidentemente, habrá que valorar cómo se ha ido desarrollando. Hay que mejorar, eh, yo creo que sí que hay que mejorar, eh, los problemas que puedan haber con las contrataciones para que no suceda que estemos hasta última hora pendientes de que, de que se produzcan. Habrá que ver por qué se han producido esos fallos eh, en la gestión administrativa. Y yo creo que todavía tenemos que hacer esa valoración. Todavía, pero ¿se la van a pedir al equipo de gobierno? ¿Se la van a pedir a Mariola Galeana? Nosotros, nosotros desde luego que, que siempre pedimos explicaciones de lo que consideramos. ¿Lo han hecho? En algún momento dado hemos pedido eh, información sobre cómo se estaban desarrollando las fiestas, claro. ¿Y ¿no? se les ha transmitido esa información? Sí, es exactamente la misma información que creo que tenemos todos hoy a día de hoy. El tema está en que las fiestas, ha dicho Felipe, que han sido las, las mejores de los últimos años, de las, de mejores. las mejores, de las mejores, pero... ...lo que vengo a decir y que vengo diciendo mucho tiempo... ...no por la gestión que se ha realizado... ...por parte de la señora Galeana... ...han sido unas fiestas buenas... ...pues porque la gente tenía muchas ganas... ...porque ha habido mucha gente que se ha volcado en las fiestas... ...porque la, ha habido mucha la, gente que ha la trabajado... Fiesta, ...la fiesta la realizan los entes festeros... ...hay, que decirlo, gente, que ha fiesta, hay gente que ha trabajado mucho... ...porque las fiestas salgan adelante... ...los entes festeros también estaban muy disgustados... ...porque en ciertas ocasiones... ...han llegado cosas tarde o se han realizado eh, de mala manera... ...Fernando Jaén aquí exacto. en este programa... ...dijo que fueron como pollos sin cabeza... Y, y han ido a, a, a salto de mata en muchas ocasiones y entonces eh, bueno, pues han salido adelante precisamente por la voluntad y por las ganas que habían de que salieran adelante pero no por esa gestión que se ha hecho nosotros yo desde, yo, de, yo desde el mes de agosto estoy pidiendo que el alcalde tome decisiones respecto a la gestión que ha hecho la señora Galeana pero prefiere mirar a otro lado, pero es que ella Es que ella eh, parece que no se lo toma en serio porque, porque bueno, pues las explicaciones que da no son las más adecuadas. No sé, yo creo que, que los socios de gobierno, sus compañeros, tendrían que tomar eh, el asunto en serio porque hemos visto trabajar a muchos, es verdad, a muchos concejales y a muchos técnicos eh, con la soga al cuello para sacarle. Del, las castañas de la del fuego, a Mariola Galeana. Usted lo ha visto, Felipe. Bueno, pues. Ver, eh... Yo he visto que todos mis, mis compañeros han trabajado muchísimo, todos los que tenían que, que tener parte en la en la que, en que las fiestas hemos se Hemos visto a Patricia Mafiá, hemos visto a Héctor Díaz, eh, no todos. Navar ¿eh? A, a Ramón Abad, técnicos. a los tres a y a, a los técnicos. Muchos También. técnicos, todo el mundo ha trabajado para que las fiestas de este año Para sacar las castañas del fuego a la señora Aliana. Sí, evidentemente, como tú me transmites, hay malestar eh, entre algunos entefesteros. Es evidente que, la, que en este caso la concejala debe de, de, de intentar reconducir eh, ese malestar. Porque aquí de lo que se intenta es que trabajemos todos en colaboración. El ayuntamiento es una... Eh, podríamos decir que es el quien respalda a los entes uh -huh. festeros para que ellos puedan realizar las fiestas, que son quienes realizan las fiestas en realidad. Uh -huh. y, y, todo Oye, lo que, y todo nuestro empeño debe ser que salga se lo mejor posible y que todo el mundo, esté contento. Todo el mundo y... esté contento. Bueno, y Felipe, ¿qué me dice? ¿Por qué Vox? ¿Por qué nos enteramos ayer en el Pleno y por una intervención de la portavoz de Vox? De que ustedes no han adjudicado, sus socios de gobierno no han adjudicado las obras de reforma, remodelación, musealización del paseo de Germanías y de su refugio de la guerra civil con la retirada de la cruz. Bueno, eh, en este caso mmm, desconozco por qué desde el departamento de contratación. Eh, no sé si se hace público cada vez que queda. ¿Pero no usted lo cómo, sabía? ¿Lo sabía que te, quedó de decir? Bueno, ver, que teníamos, no se ha adjudicado. El conocimiento de que la licitación se, se tendría que alargar porque no, no, no había. Eh, además, la prensa de contratación participan todos, son de acceso para dos partidos, que no es una, una gran sorpresa para, para nadie. Es evidente que en las contrataciones pueden pasar estas cosas como además nada más que se presentó una empresa pues claro corres el riesgo de que si de que si la empresa no tiene los requisitos requeridos pues que se quede desierto el, en este caso el concurso y eso es lo que ocurrió la empresa que se presentó no Por la información que tenemos es que no tenía la, la puntuación necesaria pero qué información tienen ustedes las de su socio de gobierno La, la, ¿O la el, que se dio ayer en el Pleno? Bueno, es que ayer no se dio ¿no? ninguna. Bueno, bueno, ayer no se dio. Ayer ni ayer, ni ayer, no, ayer se ¿sí? Yo lo que, lo, que, lo que diga el, el portavoz de, de, de Vox... De, de, de Vox es, yo no Lo que, a, lo no que aparece si cierto, en el acta, ¿no? ¿no? Lo que aparece en el acta que se remitió ayer a todos los grupos de la oposición. bueno Pero eh, en este caso... Eh, Hay un, el, el, el sistema, para que la gente lo entienda, se puntúan valores objetivos y subjetivos vale. y en este caso no llegó a una puntuación mínima. Vale. ¿Y ahora qué pasa, Felipe? Pues ¿Qué que, van a hacer ustedes? Hombre, pues ¿Se va a, a retirar la cruz? ¿Se va a reformar el paseo de Germanías antes de las elecciones municipales? No sé es lo que pasará porque los tiempos, los tiempos de contratación son los que son. Es evidente que como es, que están basados en una subvención EDUSI que tiene que, que realizarse antes de que finalice el 2023 vamos a proceder imagino que el departamento de contratación inmediatamente que quedó desierto este esta licitación estará iniciando el proceso para una nueva licitación eh, y la cruz de sinceramente la cruz de que está en, en pases germaníes yo considero por lo menos desde el compromiso consideramos que debe ser retirada eh, si se retira de, con la reforma del pases germaníes mejor que mejor porque aprovechamos eso pero si no yo creo, considero que debe ser retirada antes de las elecciones Pues cuando se pueda, en este caso cuando se pueda. Bueno, eh, lo ha dicho él, eh, hay que cumplir con unos plazos y sabemos cómo va el departamento de contratación, no porque ellos quieran ir lentos, sino no, no, porque no, no tienen no más porque no habrán medios materiales. Pues porque, te, porque este gobierno presenta muchos proyectos, tiene mucha capacidad entonces, de, de generarlos. Entonces, pues y... de aquí a 2023 hay que volver a licitar el, el proyecto, hay que volver a, a iniciar el proceso de contratación de, de, de ese proyecto y entonces pues yo creo que no va a dar tiempo. Así que, entonces ya veremos si sigue adelante o se deja. Depende si, del gobierno que salga. Eh, si no da tiempo, ¿hay que devolver esa subvención de los EDUSI? Bueno, habrá que ver, no sé exactamente en la cuestión de los fondos europeos, no sé exactamente los márgenes que nos deja de, actua de, de actuación, no os tengo claros eh, si, si es el 100% comprometido, si hay algún porcentaje que se puede quedar, eh, sobre todo porque al final tú tienes una subvención, pero es verdad que cuando solicita eh, muchas veces no haces uso entero de la subvención, es decir, que, que hay que ver qué márgenes tenemos para... Uh -huh. Bien, y hoy para terminar, eh, dos cuestiones. Hoy es el Día Internacional de Turismo. La gestión turística en esta ciudad, el Palacio de Congresos, se va, vamos a centrarnos en el futuro Palacio de Congresos por la polémica que hay en cuestión de que el equipo de gobierno está pidiendo a Carlos Mazón que compre más suelo y Carlos Mazón dice que el dinero que ya se ha aprobado es el que hay y es para el suelo que se ha previsto desde un principio expropiar. Eh, en estos momentos, ¿cómo está la tramitación del futuro Palacio de Congresos? Eh, pues está ya, yo creo que la tramitación ya está, Están en bas, eh, a espera de que, no sé si ya se les ha comunicado a los propietarios del terreno que se va a proceder a la expropiación. A la expropiación del mismo. Está, está el probada. dinero está, la expropiación está en sí. trámites, ¿y por qué el alcalde insiste en comprar más suelo? A ver, tenemos una, ahí una realidad, que, que, que es evidente para cualquier persona que pase por ese solar, uh -huh. y es que hay... Eh, urbanísticamente, hay un trozo que está desarrollado. Podemos creer que hay un edificio con una calle peatonal y un trozo que está sin desarrollar, que son, just, serían justamente las espaldas de, de, de, de ese solar para el Palacio de Congresos. Eh, dejar, además, está a, a cara vista de, de, de fachada, una fachada que no es fachada, que son pues, restos de, de, de, de una, otras naves que había. Nave. Uh -huh. Entonces, eh, lo lógico, la lógica dice que, dado que vamos a hacer algo. Que, bien, que quiere vender, hablamos de turismo y de congresual, uh -huh. que quiere vender a nuestra ciudad, lo mejor es hacer un proyecto en condiciones, yeah. yo creo que tanto yo, yo, yo confío que la Diputación Provincial, al igual que el Ayuntamiento querrá hacer un proyecto digno en condiciones que, que, que, que luzcan lo que, es, lo que se va a realizar dejar eso ahí es inconcebible si lo dejáramos, estoy seguro que si nosotros no hubiéramos eh, eh, si no hubiera hablado de que hay que expropiar también eso estoy seguro que en poco tiempo, desde la diputación, posiblemente, no sé si el su presidente nos diría que hay un pegote que habría que, que eliminar. Y digo ¿eh? yo, y Entonces, digo yo. Lo que yo creo es que dejemos de discusiones. Pero digo yo, pues, desde está, el principio... Y vamos a... Eh, creo que es un proyecto conjunto, pues, ¿Mm? que, de una, que vayamos de la mano, si, si, sin disputas políticas. Si va a haber beneficio Hay beneficio político para la Diputación y, y para, para la Sí, pero eso, ese, el ese, ese, no. ese pequeño detalle no se podía haber visto en el momento en que se visitó el solar y que se vieron las condiciones y se planteó bueno, eh, ejecutar aquí la obra allí, hablamos, el proyecto allí. Hablamos de que la Diputación... Porque ese, ese, sí, ese, Esa, esa mediera esa mediera ese trozo ese anterior. y eso entorno. se veía desde el principio sí, vamos sí. El, que, Ma, el, además, el que pasa por allí si lo, lo ve hasta mejor mejor hablando la accesibilidad ya, pero de eso se podía haber Estamos planteado haber eso se ha del incluido. antiguo solar de Uniroyal que sí, está situado se junto a la estación pues, de autobuses ir, eso se podría haber incluido pues, pues, también en ese proyecto pues, bueno, no, no sí, se cayó y ahora de repente no sé sinceramente posiblemente de un primer instante a lo mejor se podía haber hablado se entró todo mucho el debate en el solar concreto se podía haber hablado pero Yo creo que no estamos a destiempo de nada uh -huh. y, y estamos a tiempo de todo. Vale. y eh. Eh, Bueno, y lo que sí que estamos es ya en la cuenta atrás para las elecciones municipales, ya hay candidatos, pero todavía no tenemos eh, los de Compromís ni los de Ciudadanos. Eh, Felipe, primero, te ha tocado a ti. Eh, la, las candidatas de Compromís en Elche, ¿quiénes eran? Esther Diez y Marian Campello. A Habrá ver, primarias con ellas se ha, dos. Se ha aprobado un reglamento de primarias en el que igual, eh, a diferencia de los anteriores, eh, bueno, pues han desde se, se nos ha puesto que el número dos ya está más o menos decidido. ¿Quién? Eh, Tú. No, no. Eh, en este caso, en este caso el, bueno, yo, para mí la candidata al ah, compromiso sí. tiene que ser Esther Díaz. Esther Díaz. Es la persona más preparada, la persona mm, que me, de, de compromiso. Que bueno, mejor, es la que está trabajando. Que, me, que, me, que, me, que mejor puede encabezar esa lista. Y, y creo que además el trabajo que, realiza, que está realizando, no solamente en esta legislatura, sino también en la anterior, eh, merece que sea la candidata. Independientemente de eso, bueno, pues nosotros en Compromís eh, tenemos unas cuotas de pluralidad. Sí, somos tienen una demasiados. Eh, y en este partidos. caso, si la candidata es Esther 10, yo no podría ser sí, el 2. Claro, porque no hay que A pesar de que me gustaría ser el 2. Porque eso. es de compromiso. <risa> eh, porque claro, de co vamos, hay que dejar al bloque. Hay que dejar a, a otro al otro partido que, que, que, no, que ocupe, la, que ocupe el segundo puesto. ese lugar. Que uno para ti y otro para mí. Entonces, eh, por lo que está diciendo, ¿solo habrá una candidatura? ¿A las primarias? No sé lo que realizarán por parte del otro partido de mes. No sé ya. si se van a presentar alguna persona, no van a presentarla, no, no tengo ni idea. Eh, Eva y su partido, mmm, bueno, pues nosotros estamos, ¿qué va a hacer? Nosotros estamos inmersos en una refundación ya. que estamos. se supone que dará resultado a finales de año, primeros del siguiente, de 2023, y parece ser, según anuncian, Entonces se, se realizará una asamblea extraordinaria donde se debatirán todo, todos los asuntos relacionados con estatutos, organigrama, ideología, etc. Y a raíz de ahí se supone que se, que se determinará quiénes van a ser los candidatos. Pues otra quedan. cosa es lo que pasa porque por ejemplo en Valencia ya tenemos candidato anunciado y en algunos yeah. municipios también se han anunciado así en que bueno pues está esto un poco patas arriba y no se sabe cómo va Eva, la cosa Eva ¿a usted le gustaría encabezar la lista? bueno yo tendría que valorar la situación del partido cómo nos encontramos si yeah. el partido quiere que yo siga si los sí. afiliados quieren que yo siga y yo tendré que determinar si quiero y si queda partido después de y la si refundación queda, y, ve, y ver cómo cómo termina la cosa claro <risa> casi casi lo dice ¿eh? Eva <risa> si queda partido bueno Pues muchísimas gracias. ¿Partido Hablas. queda? Porque, hubo, porque espacio para el centro hay siempre. No, no, sí. Todavía sigue dando vueltas a la cabeza Eva, Ir, Eva Crisol sobre la situación política y futura de su partido. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Felipe. Nos Volvemos en la próxima dentro de 15 días o cuando se pueda. Exacto. Eva. Suerte. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Teika Bending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo de Latic Gobalon Mano Elche en Teleelch.